Primer libro de Crónicas, capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a j e r u s a l é n la cual es Jebús. Y los Jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión. Que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Hasabeam, hijo de a c m o n i caudillo de los treinta, el cual blandió su lanza una vez contra trescientos. A los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, a h i t a el cual era de los tres valientes. Éste estuvo con David en Paz-Damim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña a David, a cueva de a d u l a m estando el campamento de los filisteos en el valle de r e f a i m David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David desció entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído. Y no la quiso beber. Esto hicieron a q u e l l o s tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, y fue el jefe de Helios, pero no igualó a los tres primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cab-Seel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab, También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido. De los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A e s t e puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: a s a e l hermano de Joab, El Anán, hijo de Dodo de Belén, Samot, Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anadotita, s i b e c a i Usatita, Hilai, Ahoita, Ma, Arai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita. i t a i hijo de Ribai, de g a b á de los hijos de Benjamín. Benahía, Piratonita, Uray del río g a á s Abiel, Arbatita. Asmabet, Ba-Urmita. Eliaba, Saalbonita. Los hijos de Asen, Gisonita. j o n a t á n hijo de Saje, Ararita. Ayam, hijo de z a c a r Ararita. e l i f a l hijo de Ur. Efer, Mecheratita. Aías, Pelonita. Ezro, Carmelita. n a a r a i hijo de e s b a i Joel, hermano de Natán. Mibar, hijo de Agrai. s e l e c a m o n i t a n a a r a i Beerotita. Escudero de Joab, hijo de s a r b i a Iraitrita. Gares y Trita, u r i a s e t e o Zabad hijo de Alai, Adina hijo de s i z a Rubenita, príncipe de los Rubenitas y Coner treinta, Anán hijo de Maaca, j o s a f a t m i d n i t a Uzías, Astorotita, Sama y g e i e l hijos de Otán, Aroerita, Gediael hijo de s i m r i y Joa su hermano, Tisita, Eliel, Maavita, j e r e b a i y Josabía, hijos de El-Naam, i d m a Moabita, Eliel, Obeb y Jaasiel, Mesobaita.